por eso que hoy estamos en contacto con Julieta y con Mateo, ambos por distintos lugares, pero en contacto con la siesta que nos fue, les damos la bienvenida. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, Mateo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. con comandamos. Muy bien, muy bien. Juan Pablo Bertolini de este lado con Ninayanes con Paola Torres haciendo la siesta que no fue de Radio Carmenes. Estábamos muy ansiosos eh, de escucharles, sobre todo porque cada vez que hablamos con las personas de de del Club de Litigación Eh, quedamos este muy satisfechos por la claridad de conceptos por cuanto le aporta a la persona común a la, al ciudadano a la ciudadana común este entender aunque sea un poquito más esto que suele ser un camino bastante intrincado para para quienes somos legos y este, este está muy muy buena la sesión ahora sí siéntanse con toda la confianza de esta ocasión para contarnos de lo que es la propuesta de hoy juicio por jurados. No sé quién quiere empezar, ustedes deciden, Mateo, Julieta. Vale, yo, yo arranco. Bueno, hoy queríamos hablar un poco de juicio por jurados porque es un instituto que por ahí las personas no, no conocen mucho de cómo es el procedimiento. Y a diferencia del juicio común que vemos siempre en donde es un solo juez o jueza el que decide o, o tres jueces y juezas, en este caso se trata de un, un modo de resolución de los conflictos que está establecido en la Constitución, incluso en el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 1, habilita la participación ciudadana a la Administración de Justicia, eh, donde se trata de un grupo de 12 personas que no tienen conocimiento del derecho, que son convocadas para formar parte de un jurado en un juicio oral, oral y público que, eh, se lleva adelante contra una persona Bueno, eh, así como dijo Juli, eh, estas 12 personas que son parte del jurado eh, antes de entrar a la audiencia van a ser eh, instruidas por el juez acerca del derecho que se va a aplicar en el juicio eh, para, para ser más claro, para darte un ejemplo por ejemplo, si se habla de un homicidio el juez antes de la audiencia le va a explicar todos los requisitos que se tienen que dar para que eh, se pueda dar el delito Muy luego bien. luego de, de esta instrucción, eh, los jurados van a estar presentes durante toda la audiencia del juicio, durante el debate, y eh, van a eh, tener que prestar atención básicamente a los hechos y a la prueba que se produzca en el juicio. Luego de, de esto, se van a una sala privada, y donde deliberan entre ellos eh, sobre los hechos y sobre la prueba del juicio, y dan su veredicto acerca de la culpabilidad o la no culpabilidad y en el caso de que el jurado considere que se han dado los hechos y la prueba para eh, el derecho aplicable eh, y declaren la culpabilidad, el juez luego será quien decida el monto de la pena. Ellos solamente van a decir si es culpable o si es no culpable. Muy bien, muy bien. Eh, me queda una una una sobresaliente ahí de, de esta partecita que podemos decir que es introductoria, que es cómo es que se llega a seleccionar a las personas de este de este jurado. Eh, lo que mencionó Julieta, creo, a la pasada fue que no debían saber, no debían tener instrucción, digamos, sobre la materia legal. ¿Es así o qué tan importante es esta, esta claro. parte? ¿Qué otra cosa se tiene en cuenta, Julieta? Es... ¿Eh? ...súper, súper importante para el tema de la imparcialidad. Eh, lo que se hace es, en una audiencia de selección, es, es el procedimiento por el cual se conforma el jurado, que es a través del padrón electoral. Eh, al, de, a través del padrón electoral eh, llaman a las distintas personas, los cuales tienen la carga, es una obligación eh, formar parte del jurado, Eh, y acá eh, las partes serían la Fiscalía y la Defensa pueden hacer preguntas a las personas que van a conformar el jurado con el motivo de eh, recusarla. ¿Qué sería recusarla? Sería sacar a ciertas personas o filtrar a ciertas personas que podrían a, a no llegar a ser objetivos con el caso. Por ejemplo, si hablamos de un homicidio, como dijo Mateo, Eh, las partes le pueden hacer preguntas referidas a si ha tenido, no sé, eh, episodios cercanos o personas cercanas que eh, han sufrido un homicidio. O sea, preguntas eh, y argumentos que van a exponer las partes, tanto la Fiscalía como la Defensa, para convencer al juez de que tal persona no tiene que formar parte del jurado porque no podría ser objetivo con el caso que se va a llevar a juicio. Claro. Muy bien. Hay alguna hay algún, o sea, serían cuestiones particulares de cada caso en el que en el caso justamente de que vaya a haber alguna objeción, podríamos decir este que determinada persona es conocida por su posición Eh, que va a tener que ver este va a confrontar con algo que tenga que ver con el caso va a ser ruido digamos Exacto. y esa sería una posibilidad para excusarle hay alguna claro. también puede ser que una de las partes eh, diga no qué sé yo esta persona no la quiero recusar claro ¿Sí? y la, si le preguntan es, por qué es, no dice no qué sé yo no eso es eso es lo que se llama recusación sin causa de ¿eh? eh, sacar una persona del jurado sin explicar por qué si esto Por ejemplo, en la provincia de Neuquén solo se puede hacer con una sola persona. Después, si vos querés sacar a alguien del jurado, tenés que exponer tus mejores argumentos eh, para convencer al juez de que esa persona no tiene que conformar el jurado. Por ejemplo, el año pasado, junto al, al resto de los chicos del club, fuimos a la competencia nacional en Tucumán y eh, fuimos espectadores de la final. Y la final fue eh, un, una final eh, con juicio por jurados y también pudimos ver la audiencia de selección. Ese caso se trataba de, de, un, de un mapuche que, que había matado a un policía en defensa propia y en la audiencia de selección, por ejemplo, eh, las personas que querían sacar personas del jurado eh, preguntaban, ¿quién está a favor de lo que pasó con Santiago Maldonado? Para dar un ejemplo, entonces, en base a la respuesta del jurado de quien levantaba la mano que estaba a favor o en contra después tenían un argumento para decirle al juez no, mirá, esta persona no puede conformar el jurado porque no va a tener una posición parcial. Muy bien. No sé si... si o sea, tiene si una posición claro. tomada y eso va a entorpecer la administración de justicia debidamente. Exacto. Claro. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna... ¿Qué pasa después de que se selecciona el jurado y que las personas que tengan que ser recusadas eh, sean recusadas, el juez les instruye, como ya nos advertía Tomás, y... ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Se empieza se empieza con el juicio sin sin más...? Eh... Julieta, Mateo, claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, estas 12, eh, eh, por ejemplo, en la mayoría de las provincias eh, de Argentina eh, se usa el sistema clásico de juicio por jurado, que está conformado por 12 personas, por ejemplo, en la provincia de Neuquén tiene que ser 50% de género femenino ...y 50% de género masculino... ...con 6 suplentes... ...y estas personas tienen que estar presentes... ...en todos los debates... ...y a partir de allí... ...de su, de la inmediación... ...de su contacto con el caso... ...con el juicio... ...ellos van a decidir... Eh, ...como dijo mi compañero al principio... los hechos... ...y sobre la prueba... ...siempre claro a través de esta instrucción... ...que el juez les dio al principio de el posible derecho que se pueda aplicar al caso, los requisitos que se tienen que dar. Algo que me parece muy interesante contar es que nosotros tuvimos un, un simulacro de juicio por jurado eh, el año pasado eh, en un proyecto de la facultad. Eh, participamos de un, de un juicio con, y el jurado eran alumnos del colegio de la universidad y presenciamos todo, por ejemplo, la jueza era un caso de legítima defensa, si se, si se daba la legítima defensa, y la jueza al jurado le explicaba al principio cuáles iban a ser los requisitos para que se dé o no la legítima defensa. Y una vez que transcurre todo el juicio, ellos se van a deliberar, y ahí, eh, en base a los hechos y la prueba, deciden el, el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Muy bien. Esto eh, siempre por separado del juez, del fiscal, de los defensores, de los defensores, sí, si hubiera, sí. ¿no? Se van a una sala privada. Por su Te propia cuenta, cuenta. entonces las personas que componen el jurado van a conversar y van a decidir entonces eh, autónomamente como grupo sobre la suerte o sobre la culpabilidad o no, como o, o sobre la posibilidad de, de que haya condena o no. Eh, claro. Después, este, esta experiencia... Eh, digamos, a las ciudadanas, a los ciudadanos lo saca de su cotidianeidad, digamos pero va a haber una especie de reconocimiento van a percibir un salario estas personas o solamente esto se inscribe dentro de lo que podríamos decir las obligaciones de cualquier ciudadana, ciudadano eh, claro, hay, hay... la... Dale, dale Mateo, Juli, dale, dale. dale No, más, no, dale. no, dale, dale Bueno, hay provincias que establecen remuneraciones y se pagan los viáticos, los viajes, la comida, pero sobre todo lo lo que lo más importante que, que, que se resalta del juicio por jurado es la democratización y la participación en el sistema de, de administración de justicia, que, que por ahí muchas veces se pone en duda en la actualidad en base a ciertas decisiones judiciales y nada, con la participación de las personas por ahí eso ayuda un poco a que el sistema judicial sea más transparente. Muy bien, muy bien. Serían eh, las ventajas, nosotros estamos eh, en esta experiencia que contaba Mate que tuvimos en Tucumán, eh, a la gente que participó del jurado se le preguntó cómo se sintió siendo jurado y todos estaban muy contentos, incluso había un señor que me lo acuerdo que dijo que... Eh, una de las ventajas que tenía el juicio por jurado es que ya no tiene que ser una persona, un solo juez o jueza el que tiene la presión de decidir sobre la culpabilidad o no de una persona, sino que ya son 12 personas. Y la, las diferentes culturas, las diferentes edades, eh, los diferentes puntos de vista hace que sea mucho más imparcial la decisión y que sea, otorgue más seguridad al sistema de justicia con esta participación ciudadana que... Para nosotros eso es importantísimo. Y con una interpretación, no sé si me permiten, eh, eh, Julieta y Mateo, este con una interpretación que pasa por personas que no tienen conocimiento previo de la ley, sino a través de lo que el juez les ha explicado o de la jueza les haya explicado, y este una interpretación, podríamos decir... Eh, a corazón abierto, porque estas ciudadanas y ciudadanos van a sentir un compromiso impresionante con, con la tarea que se les encomienda. ¿Hay, este, Julieta, Mateo, ahí ¿hay, hay distintos tipos de, de juicio por jurado o es solo un formato? Porque estábamos hablando, estaban mencionando ustedes, no, el bueno, Neuquén pasa tal cosa, por ejemplo. Claro. Claro, nosotros estábamos hablando del sistema clásico que es el, el más Ay. común y el que impera en, en la mayoría de las provincias que, que han aceptado o que cumplen con el mandato constitucional del juicio por jurado, que son Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Chaco y Río Negro, pero Córdoba eh, adoptó un sistema distinto, un sistema mixto, en el cual no van a ser solo 12 personas, sino que también van a estar incluidos jueces. Creo que, si no me equivoco, son 8 ciudadanos los que participan y además son... Tres jueces van a, a, a deliberar acerca de juicios en, lo, en los cuales las penas sean mayores a 15 años. Y la verdad es un sistema que para la provincia de Córdoba ha dado bastantes frutos, ya que desde 2004, si no me equivoco, eh, han participado más de 6.500 personas y se han hecho más de 500 juicios, cosa que para la provincia de La Pampa eso es impensable hoy en día. Muy bien, muy bien. Eh, me queda, creo que una consulta más e específicamente sobre las particularidades del eh, sistema clásico, como dijo Mateo recién, eh, con esto de los juicios por jurado, eh, los los el jurado va a deliberar sobre lo que ha ocurrido y Este, se va a manejar con las pruebas que elaboró la convenientemente la justicia de mano de la policía, del juez, del fiscal o de quienes queden a cargo de llevar una investigación adelante, ¿no? O también se van a ver los jurados en el análisis, la búsqueda de nuevas pruebas o de nuevas evidencias. Claro, eso es algo que por ahí se, se nos pasó por alto, eh... En, en, el, en, la, en la sala privada en la que ellos van a deliberar solamente se va a discutir lo que se produjo en el juicio lo que incorporaron los testigos claro. y algo que, que también nos, nos me pasó por alto es que siempre van a ser penas altas y lo, lo que hace es que para, para la culpabilidad eh, tiene que haber una mayoría importante de, de, de votos del jurado es decir, si son 12 personas, por ejemplo, en Buenos Aires para la culpabilidad tienen que ser Mínimo 10 personas las que voten eh, eh, positivamente. y Para la no culpabilidad tiene que ser, si no me equivoco, 5 votos nomás. En cambio, si claro. se habla de eh, una posible condena perpetua pedida por el fiscal, sí o sí tiene que ser unánime la votación. Esto lo que hace es que, como están en una sala privada, todos los jurados discutan entre ellos por qué acerca de la culpabilidad o de la no culpabilidad. Es secreto el voto, pero... Si bien antes de votar, ellos van a discutir acerca de las distintas posibilidades. Claro, claro. Cada uno... Y que me parece importante es que, por ejemplo, en Buenos Aires, no es obligatorio que sea por jurados el juicio, ya que el defensor puede rechazar este sistema. Eh, pero bueno, eso va variando según las diferentes provincias, eh, que lo implementen, cada una lo reglamenta de manera distinta, pero en Buenos Aires está esa opción de que no es obligatorio. Muy bien, muy bien. Es sumamente interesante porque, bueno, está la ciudadanía en pleno metiendo la cuchara, como quien dice, eh, si fuera un diálogo entre vecines, eh, Julieta y Mateo, eh, podríamos decirlo así. Pero es, este bueno, produce un poco de pasión republicana acá en el pecho. Es lo más te gusta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto va a llegar a, a la práctica en nuestro país? este ¿Dentro de poco tiempo va a ser pleno eh, o va a haber todavía distritos que, que se resistan o donde tarde más en llegar el juicio procurado sí, y quedar establecido? Yo creo que va a empezar de a poco. Eh, en, en, por ejemplo, en Neuquén, son los juicios procurados se dan cuando, como dijo mi compañero, cuando son penas de más de 15 años. Pero eh, sí... De mi parte estoy convencida de que el juicio por jurados es algo que tiene que estar y que en un futuro va a estar y, y va a ser así porque es algo que, que por ahí la, la gente no sabe mucho pero si, eh, por eso nosotros como nuestra función queremos darle a conocer este sistema porque hace al, a la seguridad jurídica eh, totalmente que como decíamos, eh, la gente con pasión y con compromiso y con diferentes miradas de muchas personas se compromete y decide sobre un caso, me parece que, que la verdad que tiene que ser así. Muy bien, muy bien. Entonces seguramente eh, la propuesta es porque mejora la calidad institucional de, de, bueno, de la justicia en general, así sea, y ojalá que entonces en la mayoría del territorio de la Argentina quede funcionando este, este sistema y, y sirva también para transparentar lo que haya que transparentar. La verdad es que han Igual. sido muy claros, Julieta, Mateo, les agradecemos muchísimo este rato y bueno, superaron la prueba, ¿eh? han hecho la columna <risa> del Club de Litigación, con tranquilidad. Éramos los que faltábamos hablar. <risa> ¿Aprobamos el examen? Yo, yo creo que sobradamente, Mateo, pero además déjenme contarles que hay saludos para ustedes ambos, de parte de la familia de Juli de Castex, que nos escribió ah, al chat okay. público abierto y popular bueno. de Radio Carmes para saludarles. eh Bueno, bueno muchas gracias y, y gracias a ustedes que nos brindan ese espacio. Sí. Semanalmente. Bueno, bueno. Es muy importante. Gracias. Bueno, Gracias la verdad es que las flores son para ustedes porque nos desaznan en cada oportunidad que aparece el Club de Litigación por acá. Gracias de nuevo, Julieta y Mateo, que tengan buena tarde. Gracias, Gracias. igualmente. Ahí estaban los les jóvenes del de Club de Litigación La Pampa.